¿no? en el barrio barracas la vía 2124 eh, todas estas informaciones lo tenemos porque lo estamos haciendo durante mucho mucho mucho tiempo nos queda para eso bien vamos a empezar con este programa lindo tenemos mucho que hablar por, por todo el tema seguimos seguimos eh, le vamos vamos estamos con Gonzalito que nos está eh, acompañando en las cabinas está Miguel Velázquez y nuestra compa Virginia. Gracias por acompañarnos. Nos están escuchando en todo el barrio de Barracas. Queremos saludar también a todos los que nos están escuchando. Nos mandan saludos, por ejemplo, los de las pupas. Pupas, gracias por escucharnos. Tenemos algo que hablar de las pupas también. Son, creo que es con Mary, ¿puede ser? Gonzalito, preséntate. Hola, buenas tardes, acá para La Voz de Barraca, Gonzalito, lo que estamos haciendo con el acompañamiento es, junto con los compañeros del Grupo Político y Territorial, acompañando lo que es IBC, a la zona que es Tierra Amarilla, estamos en Manzana 2, ya hicimos, completamos la Manzana 1, todo esto por el tema de Río Eléctrico, que ya hace un año el fallecimiento de nuestra compañera Gilda, Sí, Gracias sí. a eso concretamos con IBC para que puedan solucionar lo que es Tierra Amarilla. Y pronto estaremos en otra parte de la villa también. Claro, todo esto estaremos informando durante eh, todo esta hora que nos queda. Bien, vamos a ver eh, qué tenemos el día 31. El día 31 tenemos, festejamos el Día de Niño, wow, estaremos con la corriente villera. Ahí, estaremos con presente. fuerza, con fuerza, estaremos ahí todos acompañando. Hacemos la invitación por favor. La invitación es el día 31 de agosto de 12 a 5 de la tarde en el galpón de Iguazú 1453. Iguazú 1453. 153. ¿Cómo llegamos a ver? Si somos por ejemplo de Luna, Iriarte, ¿qué hago? Y tiene que acercarse a... Igual la mayoría de la gente del barrio ya no tiene visibilizado nosotros como lo que es Corriente Villera. Y ya estamos invitando a todos los vecinos, compañeros del laburo Todo el mundo puede acercarse con sus chicos, no se lo pueden perder Va a ver muchos juegos y comida para los chicos ¿Qué tenemos los chicos? Hay peloteros Peloteros, ahí la compañera Fran junto con el compañero Wibi Están preparando las cosas Sí, un no. saludo para Francito, lo ah. vi trabajando demasiado muy Fran, un saludo, gracias por escucharnos Y nos pediste un temita, después te mandamos tu temita Eh, a ver, vamos a hacer una pausita y nos ponemos un temita, por favor. Me pregunta por qué todo te reís. Somos payasos, no ponemos la No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero alternativa www.fmlacaterva.com.ar www.fmlacaterva.com.ar La Radio Comunitaria de Barracas Radio Popular tardes, siendo las... la una y cuarto, bueno, una y diecisiete de la tarde. Mi nombre es Estuardo Velázquez. Contentos de estar en esta... aperturando esta nueva temporada de La Voz de Barracas. Estamos eh, transmitiendo desde los estudios centrales de Radio La Caterva... en el corazón de Barracas. Para traerles toda la información... de lo que viene aconteciendo, no tanto en el barrio... la Villa 21-24, Zabaleta... Eh, también vamos a traer la información sobre la Corriente Villera, toda esta, esta gran labor que hacen muchos muchos compañeros ¿no? de los diferentes espacios, los que estamos en, y bueno, y me incluyo porque yo también pertenezco a la Corriente Villera, igual que el compañero Miguel, eh, Miguel Flores, que ya lo saludó anteriormente, igual el compañero Gonzalo también, que todos pertenecemos pertenecemos a la corriente villera, muy agradecidos de la oportunidad, del espacio que se nos brinda en, acá en la Caterva. Y bueno, eh, hoy vamos a estar desarrollando el tema lo que viene realizando el IBC. El IBC bueno, es una lucha muy muy muy larga, ¿no? Hace más de 10 casi 8, 9 años atrás que se empezó esta lucha sobre el riesgo eléctrico que se vive en el barrio ¿no? en, en general en toda la vía 2124 este las condiciones muy precarias del tendido eléctrico la red eléctrica esto ya como les comenté este se, se viene se inició una causa hace más de 8 años que eh, se inició esto este bueno esto pasó eh, por el poder judicial no por la en primera instancia, segunda instancia, se llegó hasta la Corte Suprema dando un fallo a favor de la comunidad, del, del barrio, en el cual el gobierno estaba en la obligación de eh, pues este, hacer mejoras, mantenimiento o el cambio total de todo el tendido eléctrico en, en, en toda la, la Villa 21-24 Zabaleta, ¿no? lo cual pues el gobierno hizo caso omiso Este, nos hizo el cuento de la, la calecita nos paseaba de un lado para otro eh, tú sabes todo el tema saben ustedes los oyentes el tema burocrático como es que tiene que presentar papeles por aquí papeles por allá y bueno y nunca se llegó a realizar la, las obras sobre el tendido eléctrico no lo cual desen, desencadenó pues en una serie de, de problemas, cortes del servicio, Y hasta que pues el año, el, año, el año pasado el 6 de abril del 2018 pues eh, se, produjo, se produjo una tragedia ¿no? una compañera eh, gilda cañete eh, pues luego de una tormenta estaba estaba ella eh, como muchos vecinos de, de, de la villa este, retirando el agua de que ingresa no por por las lluvias. ...y pues este, a causa del mal mantenimiento o, o de la ausencia de mantenimiento en los servicios eléctricos... ...pues ella sufrió una descarga, lo cual terminó en una tragedia, ¿no? El deceso, el fallecimiento de la compañera Gilda. Eso fue el 6 de abril del, del año pasado, 2018, ¿verdad Miguelito? así perdimos a una compañera luchadora como como todos nosotros, eh, una buena compañera una buena madre y lamentablemente sí, muy sí muy, muy querida sufrimos esto y lo que pasa es que no, no, no tenemos el, la respuesta de este gobierno no, no hubo una respuesta oportuna en su momento cuando debió ser lógico y claro a raíz a raíz de la muerte de la compañera pues la causa que estaba que había causa. quedado en standby que se había dormido Eh, se, se reabre, no se reinicia todo esto. Pasa nuevamente por primera, segunda instancia y ya hace poco, hace un par de meses, el 15 de junio, pues eh, tuvimos que acercarnos todos los vecinos a la legislatura, acá en la en la Avenida de Mayo, ¿verdad? Me equivoco. No, pero es, la, la 60. En la Avenida de Mayo, ¿verdad? Sí. La Avenida de Mayo. Claro y ahí ya se llegó a un acuerdo con las autoridades pertinentes y se comprometió al IBC a realizar el relevamiento. en Bueno, al menos logramos que vengan a, y se va a iniciar y ya se inició en la zona de Tierra Amarilla, ¿verdad? En la zona de Tierra Amarilla están realizando ya los, los trabajos del relevamiento identificando los puntos de emergencia, si es que hubiese un punto muy muy grave, ¿no? En el que se ve un riesgo muy próximo, pues se va a actuar de inmediato es a lo que se comprometieron, ¿verdad? Pero eh, la cosa es que este trabajo se realice en toda la villa, que toda la villa, la, la, el tendido eléctrico y lo, los cortes del fluido son muy frecuentes, ¿no? La, la, la, la, la infraestructura de, de la electricidad es muy muy precaria no se entiende de parte del vecino en este en este caso. Por ejemplo, lo se está haciendo este reglamento. Hemos estado he estado indagando y nos dicen que no se ha acordado totalmente con, con el gobierno de un 80 un 2%, me dicen. Hemos dado dos pasos todos los que están de acuerdo con esto, no, todos los que nos, nos contestan, nos dicen que solamente han dado dos pasos, que claro, es eh, a nada. La, por algo hay que empezar, pero claro, también es entendible de parte de la, de la, del vecino que la incredulidad del vecino, porque esto ya eh, se realizó de una manera muy informal años anteriores, ¿no? Eh, ahora esto le compete a, al IBC, pero anteriormente era la SECI, sí. ¿verdad? La SECI eran los encargados de realizar este trabajo, lo cual contrataban personas, ...de manera, no sé de qué manera... ...de manera informal... informal. gente que no está capacitada... ...no... Eh, ...que no tienen algún título... ...que le respalde, ni una empresa formal... ...y bueno, como para salir del paso... ...para, para que los vecinos... Se, ...se vean que hay algún tipo de respuesta... ...de parte del gobierno, pues traían esta gente... ...y, y supuestamente... En, ...en la casa de la vecina que, que falleció... ...se había hecho el mantenimiento pero vemos que no no no fue suficiente lo que se hizo o no se hizo de manera idónea, ¿no? Si no la, la vecina no, no hubiese no hubiese sucedido este accidente, esta tragedia. Tuvimos tuvimos que tener este este accidente para que nos dé un, una pequeña respuesta que no no, no, no, no es un favorable totalmente a nosotros, a nuestras necesidades, ¿no? Eh, eh, por eso yo invocaría a todos los vecinos Porque ahora estamos haciendo el relevamiento eh, Empezamos con el Con la manzana 1 en, eh, en Tierra marea Y ya estamos uno. en la manzana 2 Pero hay muchos vecinos que se oponen ¿no? Que no, no quieren no colaborar quieran, no, quieran no quieren colaborar Porque ya está cansada la gente Tanto sí, sí. de que hacemos Debes. Proponer esto, que va a ser Ya como que el vecino ya no sabe si creerte o no eso es lo que está, me está pasando a mí ¿No? cuando acompaño al territorio sí, que sí. hay muchos vecinos que dicen no, no le voy a dar respuesta, nada, se niegan y bueno, nosotros no podemos hacer nada con, con ese vecino eh, pero más que eso le tratamos de explicar que nosotros no prometemos nada junto con el IBC y el vecino dice, te comprende y te dice bueno, también qué preguntas que hacer y, y pasan la gente de IBC ven los que se instalaron, sacan foto para ver cómo tienen la instalación y lo que estamos viendo es que hay muchos hay muchos esclaviridos muchos cables por todos lados, que si hay criaturas, veo que hay criaturas jugando a veces ahí, y no queremos más. Hay mucho riesgo, ¿verdad? Claro, más, más por las uh, criaturas, sí. por cualquier ser humano, ¿viste? Claro, si sí, cuando se reperturó la causa, ya eso, el, el año pasado, a raíz de la muerte de la compañera, intervino también la Defensoría del Menor, ¿no? por el sí. riesgo que corren todos los menores bueno no solo los menores los adultos todos adultos en, en general, llegamos, todos llegamos con eso. pero la defensoría del menor tanto como la, la ong la así también intervino no abogados de la defensoría del pueblo la junta vecinal los abogados de la junta vecinal mm. la junta vecinal a, acudió también a la defensoría del pueblo a, a buscar ayuda ¿no? pa, para que de alguna manera presionar o ver la manera de cómo solucionamos este problema que, que en verdad y no es el único no eh, es uno más lo, lo del tendido eléctrico además de la red de cloacas también que cada cada, cada semana o todos los meses este se, se inunda se inunda se llenan desembocan en las calles no, eh, eh, el del agua, de, de, agua potable que es agua potable donde yo, yo quisiera llegar a mi casa abrir la canilla y poder tomarme un vaso de agua cosa que ningún vecino de la villa podemos hacer la, el agua viene sumamente contaminada me gusta no, la bandina y sí, yo eh, yo eh, eh, a inicios de este año que, que me mudé este a esta zona de, de la villa me eh, yo llegaba y tomaba agua y empecé a notar que me salían granos en el rostro, sí. me parecía al principio que era acné, <risa> yo pensé que era acné, ¿qué pasa? Digo, una segunda adolescencia. <risa> <risa> y este, total, no, eh, eran los brotes de, del agua contaminada que me estaba intoxicando. Claro. Y que, que se refleja en la piel, ¿no? Y en este caso, a mí me, me perjudicó, me duró mucho, como dos meses, eh, comprar medicina, cremas, antialérgicos, ¿no? Y... Y no se puede, no se puede vivir de esa manera, ¿no? Eh, con, con los servicios que son tan, los básicos lo mínimo, que puede tener un ser humano, ¿no? Para subsistir como es el, el, el servicio de agua, ¿no? Eh, además de la, como ya dijimos, la, la red de cloacas, también igual que es una desgracia, y el tendido eléctrico, ¿no? Como que es el, el tema principal que estamos tocando hoy día eso se anota estamos yendo de casa en casa lamentablemente no se puede avanzar muy, muy rápido recién imagínate estamos dos, 23 semanas y estamos en la manzana 2 no son muchas casas eh, sí. algunos que acompañan algunos que no acompañan mmm, se niegan hay respuestas negativas del vecino pero de acá tratamos de invocar acá a, a todos los vecinos que nos están escuchando que no que entren, que entren a, con nosotros, que nos apoyen, eh, no es para uno solo, es para todo el barrio. Eh, ya es solo, cada vez que uno va con el taller, siempre nos, se quejan, nos dicen, nos hablan sobre lo que es este... Ah, claro, eh, no tienes una contradicción el vecino. Claro. Su respuesta es decir que no quieres saber nada, pero nosotros como dije hace rato, nosotros no prometemos nada. A pesar a pesar que se les se les habla, se les dice, hablamos, ¿no? se le hablamos al vecino el, el tema del río eléctrico. Uh -huh. Nosotros la, la, junto con ustedes estamos acompañando el día el lunes de lunes a viernes de día 14 horas. de, de 10 sí. a 14 no, claro. No. Gracias ya, al IBC también que nos está Dando una manito ahí para Conjuntamente para con Junta con, Vecinal eh, La Junta, junta conmigo, Vecinal eh. la junta también Los compañeros poder... la Corriente de Viera también Estamos dando un arano sí. ahí, acompañando Viendo, ah, también una, Algo importante el, el cambio de las bombillas ¿no? Que estamos claro, Ahora bien. estamos este, suplantando Cambiando por las bombillas antiguas Esas que te gastaban sí. 70, 80 watts Estamos cambiando por bombillas LED que el consumo es mínimo, ¿no? De 11 watts sí. Y esto pues va a ayudar A, a que la red de Que, baje, que baje, baje el consumo, el consumo Que no recaliente Y pues eh, evitar los cortes Del fluido, ¿no? Del servicio Que, que perjudican claro. a tanta gente, a tanta gente. Bueno, Vamos a seguir Con Nos a, oh, a acompañar Jorge, nuestro me amigo Jorjito Jorjito Jorjito Jorjito Vamos a hacer que se presente Jorjito ¿eh? Bueno, mi nombre es Jorge Meis Lo que pasa es que tuve un pequeño retraso Que ah, tuve que pareció, ayudar pareció, un poco pareció, A los pareció, compañeros Jorge. de DIAL Tranquilo. Así que acá estoy presente Y no se olviden que nos has traído Jorjito? De que todos los miércoles viene el verdurazo de la, corriente villera, ¿sí? la corriente villera que queda en Iguazú al 1453 Y después tenemos una sucursal entre Luna e Iriarte Ese es el verdurazo de todos los miércoles Bien, jorgito Jorjito, nos, a, a, tenemos que aprovechar Aprovechar lo del verdurazo, nos traen 15 pesos Barato, muy, cuando pesos. te lo nombras muy, muy, muy bueno, muy bueno Raro, Es sí, buenazo y buenas verduras sobre todo y es como para una semana tenerlo ahí... ...ya sabes que el próximo miércoles... ...vuelven a venir y ya tienes tu verdura... ...para tus ensaladas... ...eso eh, es lo solo que quieras, los miércoles Jorgito... ...solamente los, los miércoles, solamente miércoles nada miércoles, más... La ...y la garrafa, popular, la garrafa popular... Eh, ...la, la garrafa, garrafa popular es todos los martes... Dale. ...precio de... ...de oferta para los vecinos... ...a 350... ...y los días viernes vienen cada 15 días... ¿No llegó, los, ...no llegó la inflación... No, gracias a Dios seguimos con el mismo precio por el momento. Grande, grande, la gente de la corriente. Eh, nos, eso apoya, es lo que tenemos que aplaudir mismo, bastante. Sí. Un, saludo, un saludo a los compañeros que hacen garrafas. Eh, ponen el hombro. Y sobre todo a la señora Fran, que la encargada ah. de salir a vender con los muchachos. Bastante apoyo para ellos, que les vaya muy bien en la venta de las garrafas. Igual también ah. una gran labor lo que hace la eh, compañera natalie en el almacén, ah, en el almacén popular En no vamos a saludar no, no, a Precios populares precios también ahí Ahí no, pideos, suba del no dólar no no tuvo nada que ver No llegó a no. almacenes populares de la corriente viera Vamos con los chivos <risa> <risa> Ven Miguelito, nos regalas un temita para vamos, recibir vos, vos, vos, vos, vos, a nuestro amigo Jorgito Una tanda musical tanda musical Y regresamos Pensando qué hago Y si lo que quise ser Lo fui Es que me siento cansado Y pienso cuánto más Me queda por vivir Es que todo lo que hago Lo hice y lo que quise ser No fui Creo pensar Que por ser defraudado Hoy bajaré los brazos No crees que soy como un buen argentino manija de rock fútbol ché y vino y guitarra Caterra 97.3 La radio comunitaria de Barracas Te encontré sin esperarte por la capital Imposible no mirarte con tu vanidad Se abre la noche y es para mí Subo a tu coche, vamos donde quieras ir Fuiste la Magdalena Sin pedirme nada cambió Ni una estrofa de canción Yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sonreiría Y acá me ves todavía Todavía Bien. Continuamos eh, con esto que es con, con la voz de Barraca. Barracas eh, Compañeros Tenemos en línea ahora La compañera Nati Molina Referente general de la corriente Villera, ¿no? Esta organización que, que viene realizando Una gran labor en todo el barrio 21-24 eh, Nati Molina Cómo te encuentras? Hola. Buenas tardes. Te gustaría acompañar a Naty. Hola, compas, ¿cómo están? ¿Cómo están, compa? Hola, bien, ¿Qué tal? Bien, bien, bien. gusto escucharte, Naty. ¿Cómo andan, compas? No, Disculpa que te que te robemos genial, el tiempo, que lo... sabemos que que andas en muchas actividades, eres una mujer muy muy ocupada y gracias por por, este... por estos minutos que te podemos robar. Gusto sí, Casualmente estoy viajando en el colectivo a una reunión, así que Eh, por eso la entrevista es acá, en compañía de todos los pasajeros. <risa> bueno, Nati, este, queríamos que nos comentes un poco de, de la organización, de la Corriente Villera, cómo se formó, quiénes la conforman, desde cuándo se empezaron las actividades, todo esto, ¿no? A ver si... En líneas generales, ¿no? A ver qué nos puedes contar. Sí. Sí, necesitaría más que un rato para contar todo. Sí. Pero... Un breve resumen, sí. compañía Nati. Nos, la, nosotros nos empezamos a organizar alrededor del 2008 en el barrio. Yo nací en la 21-24, tengo 42 años. Y bueno, hace desde que tengo uso de razón, siempre pensé en un mundo igualitario y, y no me conformaba con la realidad en la que vivía. Así fui creciendo, fui encontrándome con un montón de, de gente que pensaba como yo y que me dieron fuerza para impulsar lo que hoy tenemos como organización. Alrededor del 2011, más o menos, nosotros somos Movimiento Popular la dignidad Dentro de, de la Inidad surge el proyecto de armar la corriente villera que vendría a ser como el frente de todas las villas. Sería como una rama dentro del MP Lainia que se abre para que otras villas se nucleen en un espacio junto con, con nosotros, ¿no? Y ese espacio se tiene que ver con con las necesidades que tiene que tienen nuestro barrio en particular, que tiene que ver con la falta de agua, la falta de luz, la falta de urbanización y eh, la educación pública la salud pública todas estas cosas que nosotros diariamente peleamos y luchamos para, para conquistarlas para conseguirlas eh, es, es lo que nos los que uno unió en ese momento a todas las villas para, para salir a pelear no sí. eh, creo que el, uno de los triunfos más grandes que tuvimos como corriente fueron la central de deencia villea que hoy funciona en eh, tenemos cinco ambulancias que no son acompañadas por los patrulleros para entrar a los barrios y eso está buenísimo y que asisten a montones de, de personas que funcionan como unidad de traslado y como, como unidad de emergencia <risa> también y nos puedes sí, contar lá más sí. o menos qué es qué es lo que hacemos en el barrio qué tipo de labor hacemos que lo, y los y en espacios, los diferentes espacios ¿no? cosas un montaje eh, y lo primero que surge es el tema de, lo, de los de los comedores que nosotros le decimos cabildo y a través de los cabildos, a través de la asamblea no empezamos a, a organizar y a pensar en cubrir la necesidad básica que se trata de comida. Uh -huh. Después cuando dijimos bueno, más o menos estaba cubierta esa necesidad, dijimos, bueno, nosotros tenemos que pensar en el contexto general que tiene que Bien. ver con no solamente la 21-24 Zabaleta, sino que tiene que ver con la ciudad y con a nivel nacional también. Sí. Y a poder mirar que nosotros nos podíamos conformarnos con lo que recibíamos o lo que habíamos logrado conseguir, sino que nuestra meta era salir a pelar por trabajo, por dignificar la, el, lo, la pre, sí, lo, el laburo que nosotros hacemos a través del laburo, ¿no? del trabajo en sí. el territorio. Son laburos prácticamente creados por, por los mismos vecinos. La Corriente Villera la conforman los mismos vecinos de, de la villa, ¿verdad, Nati? Sí. sí, ante la necesidad de la falta de trabajo ante también. De trabajo. Eh, sí. Nosotros en prim primera medida nos organizamos, después intervenimos en esa realidad y de ahí surgen los trabajos pensados en muchas horas de de soledad durante las noches cuando mi compañero dormía y yo le decía, che, necesito escribir necesito armar un proyecto, esto es lo que necesitamos para el barrio y él me decía, "No, Nancy, ya está, no, hoy más", ma. dice, "Mañana te ayudo." Pero yo no podía. <risa> pobre, probar, pobre Goni. ¿sí? <risa> pobre, dormir, pobre Goni. Me decía, "No te dejaste llevar de que quien dijo, "Vayan a dormir tranquilo." Y yo no. le di, decía, "No, no puedo dormir, <risa> no, necesito a dormir, mañana decir. hacer esto" y así soy muy decidida en unas cosas, entonces por ahí pobre a veces lo lo acoso un poco y bueno, mm. y veo que él tiene otras posibilidades, y yo soy por ahí más ah. ac más activa y no puedo parar, y él necesita parar. Y ah. bueno, esta noche no lo dejé dormir, pero bueno, roncó igual. <risa> Qué bueno, Nati. <risa> esa noche yo empecé a proyectar eh, más allá de lo que era el plato de comida, y más o menos alrededor del 2013... Empecé a pensar en otras en otras posibilidades para los vecinos del barrio, que tienen que ver con distintos trabajos, que tienen que ver con la recolección, con el barrio, Eso, con los comunitarios, con los promotores ambientales, las pupas, las compañeras de salud, promotoras de salud. y No me quiero olvidar de ninguno. Sí. Eh, las cuidadoras, sí. el grupo de construcción de los compañeros, la gente en cocina también, ¿verdad? Sí, eh, bueno, y, y ahí, así fueron surgiendo un montón de, de posibilidades de trabajo de los compañeros a través de la organización y de, del pensar y de sentarme a proyectar y decir, bueno, hoy lo pienso y mañana lo salgo a hacer porque un poco ah, soy así, entonces por eso Scully sí. me dice, bueno, no te escucho, no te escucho no, bueno, el bueno, dio, Lo percibo un poco, pero... Pero bueno, <risa> no podría tampoco haber logrado todo lo que logré si no hubiese tenido un compañero como él, sin duda, bastante sin duda, pero la verdad que pone todo de su parte. Y, Muy bien, Nati. Sí. Sí. Eh, te agradecemos... Y también, bueno, los compañeros que, que confían en mí, que creen y que y que están y que siempre... Sie siempre, siempre confiamos en ti y hay que salir adelante <risa> seguimos, seguimos París, a siempre, siempre, siempre a la lucha siempre a la, siempre lucha. la lucha, no te preocupes Nati siempre, siempre estaremos a estar a contigo lucha. y con Cuni parece un fan club ¿eh? <risa> <risa> el fan club de Nati Molina el fan, la fan no, yo estoy muy orgullosa de los compañeros de cada uno los compañeros siempre rescato lo bueno eh, me quedo con lo bueno de cada uno y han pasado muchos mucho vecinos por nuestra organización es muy difícil sostener a la gente con tan pocos recursos, es muy difícil darle esperanza, es muy difícil sí. que crean, porque siempre fuimos somos los más, más nociados, somos los más olvidados, somos los menos pagos sí. y somos la clase trabajadora, porque sí, somos sí. como clase trabajadora, que aportamos un montón, particularmente a nuestra comunidad, está compuesta por muchos compañeros migrantes y alza la bandera de, la, de los compañeros migrantes eh, y los acompaño como si fueran de mi propia patria, así que bueno y así como es un montón de otras cosas. ¿no? Y fue tu idea grande de hacer, de crearlo de vial. Fue buena idea inicio, lo que hiciste, sí a, Aparte pertenezco a la junta vecinal del barrio Sí, sí. ese es bueno Y uno como junta sí. Que está el 25 En la cancha de Cacho Bueno, la Corriente Villera va a estar ahí presente Acompañando Y otra, el 31, que este es nuestro propio festival Exacto, eso sí Ya lo tenemos presente Y estamos difundiendo para todos Sí, todo los vecinos nos acompañen ¿no? Todos los todos vecinos, vecinos, los niños que La celebración es para los niños, ¿verdad? el Día sí, del Niño. Sí, sí. La verdad que se, se arman una festejadas muy muy bien, Nati, muy agradecidos Nati contigo por por el tiempo que nos brindas. Este, y ya posteriormente habrá nuevas oportunidades de poder comunicarnos. Este, algo más que quieran agregar, compañeros. No, bueno, no, te agradecemos Nati agradecemos, que la siga pasando lados. bien y unos aplausos para ti. Vamos, vamos con Nati. Para que te en la lucha. Siempre en la lucha, siempre la siempre la la la la la Nati. <ríe> Gracias, Gracias, que, Gracias por, tu, por tu tiempo Ahí estábamos con Nati Molina Referente de la corriente Villera <coughs> Independiente <coughs> compas, ¿Algo más que quieran agregar? Ya nos... Ya, nos, ¿cómo queda, nos queda algo de tiempo, algo de tiempo, ¿Tiempo? Todavía, Hacemos acá, un cierre que... Un bloque Y ahí venimos una tanda musical ah. y, y volvemos Dale, vale. dale, dale, dale. La sangre llega hasta el río Si la dejamos llegar Un corazón loco y herido Aguanta 0 2 6 3 9 4 4 3 0 2 6 3 9 4 1 Vale, vale. Vamos a bueno, donde Javi eh, Continuamos con esto Para cerrar Vamos a despedirnos De los compañeros que nos mandaron saludos A compañera y Fran eh, A los vecinos que nos escucharon el próximo programa estaremos con más ¿O no Miguelito? Sí, también quiero saludar a Las de Roxana Nos están escuchando Son las de Barrido y Chabaleta, ¿no? Claro. Un Ajá. saludo para todas ellas Ya nos tienen preparados una... Las tres ositas, no le digas, amigo Bien, un saludo con muchas gracias Para la flaquita también, gracias, flaquita Por, por el videito nos han mandado yo lo estaremos poniendo en la próxima semana Invitando a todos ustedes Tenemos mucho, mucho, mucho, claro, nos faltó el regalo Bueno, la próxima semana tenemos dos regalos, no se preocupen este Aquí, jorgita también se va a despedir Bueno, les agradezco, disculpen la tardanza, pero aquí estamos presentes y no siempre se a repetir, estaremos todos los miércoles porque faltaba personal en sí. envidial, así que tuve que ir a apoyarlos. Está bien. Así bien, que está bien. yo siempre compro es bonito, donde estoy. Así que los esperamos el próximo miércoles con más invitados y llamadas por teléfono. Bueno, siendo las y... 1, y 59 de la tarde, 1 y 59 de la tarde, hoy día miércoles... Miércoles 21, ¿verdad? Uh -huh. Lindo clima, se puso linda la tarde, ¿no? Un sol espectacular. Bueno, los esperamos próximo miércoles en Radio La caterra Esto es La Voz de Barracas. Y no se olviden el 31. Ah, vayan, no se olviden, vayan, vayan, vayan, vayan. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Sí, no. Niños, no, no, niños, no, no, no, no, no. oportunidad para salir a pasear no, bueno. con la familia, compartir un, un buen momento. ¿Estamos en dónde va el evento, eh, Miguelito? En Iguazú, 15... 43. Sí, no. perdón, es 1453 Iguazú. Nos vamos a agarrar toda la manzana. Entre Santo Domingo, <ríe> y nos agarrio cuarto. Hasta nos agarramos toda la manzana. Toda la Porque manzana, el, todo el barrio, toda la gente nigeriana es, barrio, es poderosa. La gente, muchas gracias. Ah, gracias. gracias. esto es la voz de barraca. No somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos no somos muchos no somos pocos pero estamos todo loco no somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos